Lo vi. Le gustaba eh, andar en bicicletas. En bicicletas. En varias. Pero tenía una que era preponderante, la media carrera. Cuando éramos pibes, le decíamos la media carrera. Uh -huh. Y fanático. Y me dice: Te digo la verdad, loco, déjame hinchar las pelotas. Me dice. Déjame hinchar las pelotas. ¿Sabés quién es el clásico de, de Boca? El Doque. Es Santeremo. Mm. Nos va la pelota. Me dice. Si querés, Esportivo Barracas. Sí. Si querés, barra Barracas Central, no. Pero si querés, bueno, de última. Bueno. Avellaneda. Pero ese jovencito sabe que River nació a ¿Pocas cuadras sí, claro, de la cancha dice, de Boca? Sí, bueno, pero después se mudó. Bueno. Agarra y me dice, ¿y el clásico de River? Excursionista. No, serían los mismos, serían Doxuso, Santelmo. Excursionista. Defensor de Belgrano. No, pero no. Platense. ¿Eh? ¿Cómo Platense? Es el clásico. Déjate hinchada, me dice. No sé qué opina usted, Gonzalo Alcácer al respecto. ¿Con respecto a los clásicos? Sí, tengo que Boca respecto. River. Ya sabemos, sí. Ah, listo, listo. Porque hay clásicos y clásicos, ¿no? Ah, ya sabemos. ese Boca River, ya está. Los primos. Me gusta eh, el concepto de los primos. Está bien. Los primos eh, están teniendo un momento medio turbulento, ¿eh? Por lo pronto, si queremos hablar unas líneas al respecto de lo que sucede en Boca, eh, hay que decir varias cosas. Primero... Atenti, atenti a la derecha, que van por Riquelme, ya lo sabemos, sí. Hace sabemos, sí Segu sé. Segundo, segundo. Muchachos, ustedes están tirando otra vez el humo de Cabani porque hoy la gente va contra los dirigentes, eh, visto que lo que le hicieron a Rossi es una falta de respeto. Sí, pregunto, pregunto. Sí, sí, sí. En cuanto a River, en cuanto a River... Ahora, no se... Rossi, yo entiendo las nuevas generaciones. Rossi no, Rossi no está entre los 20 Parquero arqueros históricos más importantes de la historia de Boca. Eh, a ver, digo, Cochea, ¿es importante en River? Sí, pero no ah, está dentro de los 20. No está dentro de los 20 tampoco. Bueno, está, bueno. entiéndame lo que le quiero decir. Sí, sí, sí. sí, sí no, sí. es buen arquero, sí. Tapó un par de penales y está bien. Y está bien, está bien que lo cuiden, que lo mimen, pero también eh, la mayoría de los jugadores que se está yendo de boca es de la anterior dirigencia. Todos. Con lo cual.. Salvo Salvio, ¿no? Sí, Salvio también. Ah, Salvio también vino con, con Angelica. Todos. Todo. razón? Todos. Sí, eh, sí. ¿Viste que hay un, un empresario que está en Defensa de Justicia, que está en... ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Bavarník. Claro, son todos. Hay, hay que meter a Romero ahora, ¿no? Claro. Esa es la idea. Y bueno, eso es lo mismo. Claro. Eso. claro. Entonces, bueno, mi hijo... Y y sí, sí, sí. sí. Una, una línea para River, digo, a diferencia de lo que sucede en Boca, si bien este vemos que la crisis en Boca es general, institucional y futbolística, la crisis en River hoy es futbolística a pesar de que el entrenador diga no hay crisis. ¿Eh? Y económica, ¿no? Económica, sí, financiera. Mm. Financiera ah. más que económica, ah. sí. Sí, sí, sí, sí. Tenemos, tiene un inconveniente muy grande River no. que tiene que ver con la corrupción de años y años y años. Se va a cabo primero por Aguilar, no me quiero ir más atrás, Aguilar, Pasarela. ¿Por qué no también mencionar a esta dirigente de fibrito y no, que están dejálo, está lo que bien. pasa es que tienen un blindaje mediático muy grande, pero las cuestiones están por lo menos entre dirigentes, cuerpo técnico y jugadores mucho mejor desde el diálogo y la sapiencia que convoca, a eso me refería. No, claro, claro. Che, Gonzi, para que no se nos escape por lo menos la columna, porque te digo la verdad, hacemos un picnic, eh. ¿Cuándo te vas a venir para acá, hijo de tu madre? Sí, pronto. Pronto lo, digo, lo vamos a hacer, sí. Dale. Sí, sí, sí. sí churrasco, sí, sí. churrasco de hígado con cebolla y morrón y puré. Listo, puré con eso ya está. Con ¿Ya eso está? ya está. Sí, sí, sí, sí. Un binaci bajo el brazo y oh, ya está. ya está. Che, viejo, ¿qué ponías para hoy? Bueno, en realidad, primero y principal, estaba viendo qué es lo que sucedió en Cañada de Gómez. Importante, ¿no? Bueno. 45 años reinaugura eh, el tren que va de Rosario a este lugar que mencioné, ¿no? y siempre hablábamos de que, bueno, de, de lo nostálgico y lo romántico, que los trenes unen, unen las ciudades, los pueblos, eh, cuando pasa el tren y llegan cosas, hay vida, hay comunicación entre un pueblo y otro, cosa que... Eh, Vista mucho de la realidad actual Visto y considerando Que tenemos que irnos a la década del 90 Con las privatizaciones y demás Al día de la fecha Vemos que la cuestión este Sigue muy verde como para poder Volver a unir A la Argentina En todas las regiones Y que nos conecte y nos iguala Como dijo el presidente de la nación En el acto, en Cañada de Gómez Y es verdad Y es verdad La verdad que cuando ves que, que, que este tramo se, se inaugura o se, o se reinicia esta nueva etapa con una decisión eh, importante del Gobierno Nacional, la verdad que es para aplaudir, es para, para estar muy contento de que otra vez eh, van surgiendo este, conexiones entre los pueblos. ¿no? Y, y esto... Eh, es un Ojalá que sea un camino de ida, este, me refiero a que haya muchas estaciones más eh, o muchos tramos más por inaugurar, ¿no? Este, y otra de las cosas importantes dentro de eh, este marco es que Alberto Fernández, junto con el gobernador Omar Perotti, el intendente, de ese distrito y m, algunos funcionarios más entre los que está el ministro de Economía Sergio Massa y el, el, el, y el de Transportes Alexis Guerra, tenemos que empezar a, a hablar de eh, lo que ha dejado esta semana también con respecto a la asunción del de flamante ministro de Economía, no eh, con una recepción la verdad a mi a, a mi desde humil, mi humilde visión muy muy eh, elevada no más de 500 eh, invitados eh, ese día eh, que el miércoles que fue eh, la jura del ministro allí en el museo del bicentenario no Él, parece que con eh, una situación Eh, agravante como es la que tiene la Argentina y de una urgencia insoslayable. Me refiero a que Sergio Massa llega después de un desaguisado que se dio en estos últimos 25 días eh, a partir primero y principal de la renuncia de Martín Guzmán a la cartera de Hacienda. Luego de eso Eh, vino eh, eh, el diálogo tan esperado entre el Presidente y la Vicepresidenta de la Nación para encomendar a Silvina Batakis a, a cargo del Ministerio, cosa que también fue bastante fugaz, ¿no es cierto? Vimos... Y fue fugaz que la... porque, ¿sabes que en un momento determinado me dice José de Guisa, se fue Batakis y no maten a la mensajera, ¿eh? Le dijeron, no. esto no va, claro. no va, tiene uno de los nuestros. Con sí, lo cual vuelvo a, a insistir yo, mm. Consi, ¿Sí? si me querés retar al aire lo podés hacer. Con, lo con podés total hacer. confianza. Sí, sí, sí. sí, tenés grifo abierto para, para chamullar, para, para decir lo que okay. quieras. Con lo cual a mí me, me conmueve, no lo, la decisión de Cristina, que me parece una patriota, ¿eh? Ah, ¿lo crees a fulano? Listo, lo voy a... El escarnio que va a tener masa es un escarnio público. Los es? que interpretamos política, eh, masa tendrá que tomar una decisión. Si defender a los buitres, si defender a las águilas, o simplemente bajar al llano y bancar un poco a los yandúes. No más que eso. Sí, sí. Eh. Mirá, yo decía de inicio eh, en la charla hoy a las 10 de la mañana cuando tuvimos esos minutitos al aire que la primera mirada siempre que se hace desde lo más básico es fijarse a ver Sergio Massa. Perfecto, Sergio Massa y buscás el currículum vitae del de personaje en cuestión, y por lo menos de lo que yo puedo resaltar como positivo de su eh, tarea eh, como funcionario público, está eh, eh, el cargo más elevado que tuvo Massa en el ANSES, donde bueno junto con Amado Budú llevaron a cabo una tarea eh, de hormiga, Muy, muy, muy importante eh, para el país. Después, la verdad, tengo la gran mayoría de las cuestiones que achacarle a y todos, Sergio, a a Sergio todos, Massa. ¿no? Y Pero después de después de, de mirar eso y de, de hablar de la derechización, entre comillas, me pongo a pensar que, como dije, no, había, no hay margen para ir eh, mucho a la derecha, lo dijo mismo el ministro cuando dio la conferencia de prensa, hablando que el contexto mundial este, está pidiendo otra cosa totalmente diferente, me parece muy inteligente de su parte hablar de esa manera, porque es lo que lo que yo hago como segundo análisis. Mm. Vos fijate lo que está sucediendo entre Ucrania y Rusia principalmente, no, en donde ya Ucrania. Eh, bajó las tropas, o le dio de baja a las tropas eh, eh, de su país en el Donbass, cosa de que hablamos claramente de eh, eh, un, eh, un Rusia victorioso de ese lado, eh, con la economía europea al caer sobre todo de la fase energética, que es la que nos repercute eh, en lo actual con estos dos meses de cimbronazo que el Banco Central tiene que eh, desembolsar para la importación de energía. Por otro lado, tenemos eh, a la región, visto y considerando que en Colombia por primera vez va a haber un gobierno progresista y que en Chile por primera vez también va a haber un gobierno de pseudo izquierda importante, se eh, agregan a, a otros países que ya están encaminados en ese sentido, y en octubre va a haber elecciones, más precisamente el primero de octubre, en Brasil para elegir al nuevo presidente de ese país. Y todo indica que Lula da Silva eh, sería el elegido por el pueblo, cosa que a, a, la, a la región le viene muy, pero muy bien. Y por eso Argentina no puede mirar para otro lado en ese aspecto. Entonces me, me tengo que poner a pensar que eh, tiene que haber una mano amiga eh, que, que, que, que, bueno, con la inteligencia de, de, de una vez por todas de los funcionarios, claro. pueda lo locuaz con encaminar la economía para que el pueblo de la nación argentina de una vez por todas ...tenga ese merecido, ¿no? Vos sabés que... Eh, ...vuelvo a, a recordar... ...Gon eh, Alcácer... ...es el Twitter de... ...nuestro columnista... ...dice... ...Feliz sábado para todos... ...hoy estaré haciendo... ...mi columna política en los Nadies... ...a mí me, me, me llena de orgullo... ...te digo, la verdad me... ...es un mimo para mí... ...que vos estés, que estés acá, es... Uno de los tipos que, que más piensa, que más sabe en materia política y mucho más del lugar que te toca este, militar. Cada uno milita del lugar que, que le corresponde. Eh, todos con Cristina, ya lo hemos hablado, más atraidor y nos duele el alma y el corazón. Eh, nacionalizar el Paraná. Vos sabés que Diego Peretti... Diego Peretti, la pucha que me parió Diego Peretti Pedro Pedro Peretti, por Dios Pedro, perdoname Pedro sí, claro Pedro, perdoname eh, había propuesto hace unos días bueno, muchachos eh, la soja que se va, no se va en avión por eso el Paraná está como está y en un momento determinado vos decís nacionalizar el Paraná. Eh, ¿Cuáles son los fundamentos o los argumentos, Gonzi, que vos tenés para para, para tener esta mirada? Bueno, eh, yo creo que, mira vos viste que últimamente vengo siendo muy contundente con, con cuestiones drásticas, De, de, de decisión política, ¿no? Se hablaba de la reforma agraria en alguna columna pasada. Sí, con los tanques. ¿Eh? Exactamente, exactamente. Bueno, ahora digo, hay que nacionalizar el Paraná por DNU. TNU. Y luego, este, sí, luego sí, enviar al Congreso el proyecto de ley para su ratificación, pero para su ratificación, no para otra cosa. Esto es gobernabilidad, sí, este y esto es patria mm. eh, y esto también es soberanía. Mm. Eh, vos fíjate que las cerealeras exportadoras con razón Cristina sí. pidió que la cancelación de la deuda pase por el fondo eh, pase por el Congreso. Con lo cual ahora eh, pensando en voz alta Los gobernadores mandaron a sus diputados y a sus senadores avalar el, el pago. Con lo cual también es brillante lo que estás diciendo, Gonzalo. Es brillante. Claro. Bueno, yo no descubrí la pólvora ni vos tampoco. No, no, no, pero... Con lo estamos... cual ¿Eh? los gobernadores apoyaron el pago al Fondo Monetario FMI... Son los gobernadores los que están pidiendo que massa resuelva esta situación. ¿Por qué? Sí, sí, sí. Porque si no ocurre lo que nosotros entendemos que es peronismo, eh, las principales eh, uh, provincias que van a ser afectadas van a ser Córdoba, Santa Fe y el resto de las provincias, ¿no? Por Mendoza. supuesto, por supuesto que sí. Es eh... lo que... Lo que mirá, acabamos de descubrir. Mirá que, que sí, qué análisis, no? porque eh, volviendo al tema de la nacionalización, que todo tiene que ver con todo, esto, esto de, de, de, de, de la, la mal llamada hidrovía, cuando nosotros decimos mm. hidrovía, digo que es, es una fuente de, de, de extorsión y chantaje al sometimiento de nuestro pueblo, sin lugar a dudas, ¿eh? por donde se lo mires, ¿de parte de quién de las cerealeras exportadoras, que son las principales usuarias mm. de ese canal, ¿no es cierto? Mm. Y el Estado, el Estado democrático, mm. tiene la responsabilidad de preservar cuestiones e instrumentos que son vitales y estratégicos para la gobernanza. Esto no es negociable. Mm. Es la posibilidad que tiene la Argentina para poder hacerlo. Y yo estoy produciendo una nota en base a este tema... De, con Facundo Retamosa, que está en el foro del río Paraná por eh, la nacionalización, y me gustaría, eh, seguramente la semana que viene sí, lo vamos sí. a tener con nosotros, que nos hable de este tema, porque eh, eh, lo escuché hablar acerca de que los trabajadores están en guardia, dispuestos a hacer el, el, el trabajo, de cualquier manera, tanto el balizamiento como el dragado cosa que cuando lo escucho al presidente de la Nación me entristece escucharlo decir que el Estado... ¿Vos te acordás que Triaca, triaca fue eh, ministro, Triaca Hijo, fue ministro y él era del gremio del Balizado? ¿Te acordás de eso? Sí, lo tengo, lo tengo bien presente, lo tengo bien presente. Pero en estas épocas necesitamos, no sé si un Triaca, necesitamos... Que, que, y, y, y de hecho lo estoy viendo, que los trabajadores se pongan se pongan a defender el terreno argentino y lo están haciendo. No, no, cuando digo Triaca es que Triaca entregó el balizamiento. ¿Está ah, está bien, está bien, por eso. A eso me refiero. Ah, bien, bien, bien, bien. bien, bien. Lo entregó. Okay. El... Ah, listo, listo, está bien. Estamos hablando bien, entonces. El panamá es una región que cubre 3 millones de kilómetros cuadrados y recorre 5 países, a ver si nos entendemos. ¿No? la importancia geopolítica que tiene esto. Si no nos damos cuenta que el vencimiento de la concesión del dragado y balizamiento del canal troncal del Paraná, que vence, que, que ahora se extendió por un hasta el 28 de eh, agosto, este, es importante, es un instrumento político de cobro de tarifa, de posibilidad de hacer una empresa pública de dragado y balizamiento para el Estado y muchachos. Sí, claro. Pasemos otro canal, eh. Dale, dale, dale. Y hagamos otra cosa. Che, Gonzi, eh, Querido, bueno, eh, te mando un abrazo. Te Les mando un abrazo, abrazo grande. No, te dejé mal. No, no, no, estoy manija. Ah. Estoy manija. ¿Con estoy manija. Bueno, cordón. Estoy, estoy manija, estoy manija, Olvídate, No, no, no. Lo que estás planteando es extraordinario. Sí. Eh, bueno, pero bueno, las discusiones son, es una discusión para un programa ómnibus. Uh. Un programa, Por eso, bus, un programa pero como, colectivo. Pero como esto sigue, y vamos a tener otra parada, Ojalá. Eh, vamos a seguir hablando del tema, como así también, de lo que pasa con Vialidad, como así también lo que pasa no, no, con Vialidad. Más, no, y no, no, Vialidad no puedes hablar de Vialidad. Opa. No, bueno, no puedes, no, no podés, no podés, no podés, porque no, no, puedes. podés. Te voy, a uh. una cosa, te voy a contar una cosa que A ver, momento... a ver. A ver, ¿lo puedes decir? ¿Lo puedes decir? ¿Qui quién, quién era el intendente de Cañuelas? Está a cargo de vialidad. Listo, después, después hablamos. Ah, después charlamos. Bueno, querido, no, ¿no? Querido, querido, pasamos otros de temas. Subsidio, segmentación no, y demás. No, ¿sí? no, sí, listo. Chao, viejo, <risa> cuídate. Un abrazo, buena semana. Chao, chao. Un poquito de cada uno puede hacer una gran obra. Colecta Nacional Más por Menos.